Marcelo Pablo de Quermés, buen día, ¿cómo te va? Pablo, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, ¿vos? Bien, bueno, acá andamos. Bueno, Todo, bueno Marcelo, eh, ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Han aumentado? ¿Han seguido el ritmo de la inflación? ¿Están por debajo de la inflación? ¿Cómo viene el año? Sí, ya hace un tiempo que, que los medicamentos vienen aumentando por encima del, del índice de precios del consumidor, mm. Eh, te diría un, un, un año por lo menos eh, por encima del índice de precio del consumidor con distinto ritmo de aumento pero pero por encima eh, te digo con distinto ritmo porque depende de dónde mires y qué es lo que mires y, y yo he visto muchos estudios que comparan peras con manzana entonces lo, los números por ahí son muy distintos de, depende de la fuente uh -huh. y depende de lo que quieran medir pero lo que sí es innegable es que que los números siempre están desde hace un año, siempre están por encima de la inflación ¿Y esto es eh, por qué? Digo, ¿Por qué? Porque ¿Está desregulado el mercado? ¿No hay control? Eh, ¿Se le permite que los laboratorios aumenten? ¿Cómo, cómo es? Y hay, hay hay distintos factores ah. distintos factores algunos algunos que tienen que ver directamente con los costos de producción y, y cuestiones de ese tipo y, y otros eh, que son más más políticos y más económicos uh -huh. primero el, los medicamentos tuvieron venían con un atraso que yo creo que en el año 2018 2019 ya lo habían recuperado al atraso que tenían los precios uh -huh. eh, pero en 2018 sobre fines de 2018 el, se renueva el convenio de prestaciones farmacéutiticacas de pami que es el convenio más importante de, del país. Eh, algunos dicen que el 50% de todos los medicamentos que se venden en la seguridad social y el 40% de todos los medicamentos que se venden se venden a través de PAMI. Sí. La industria eh, acuerda con PAMI eh, precios para ese convenio y esos precios acordados dentro de PAMI han ido aumentando, pero han ido aumentando por debajo del IPC. Ah, mirá. Entonces ahí hay como una como una canasta de precios eh, donde por dentro de lo que se vende, eh, o, del, o sea, los laboratorios le venden a PAMI, está por debajo del IPC y por fuera de eso van por encima del IPC. Entonces suponemos que ahí hay un... Suponemos, pues no lo sé, eh, hay un tire y afloje respecto de los precios, eh, como normalmente es ACAP, aumenta ya, pero no me metes acá. O sea, una, me parece que hay una negociación ahí importante. Sí. Y la otra cuestión es lo que vos decías. Es un mezclado que está totalmente desregulado. Todos los que más o menos conocemos cómo es la cuestión de salud, entendemos que la salud no se puede tratar como un mercado común que se desregule y que los, y que los consumidores eh, regulan el precio, porque no es así. Uh -huh. el, el consumidor que es el paciente no elige ni cuándo enfermarse, ni de qué enfermarse, ni el tratamiento que tiene que usar, ni nada, con lo cual la demanda en este caso no tiene ningún poder de regulación, no. lo únicos que tiene algún poder de regulación son los financiadores, las obras sociales, eh, pero que tienen un poder bastante relativo y el ejemplo lo tenemos en la década del 90, en la década del 90 con inflación cero Eh, un mercado totalmente deregulado partir del 91 con la desregulación farmacéutica y demás los medicamentos aumentaron el 400% <risa> teníamos impresión cero entonces ese, ese ejemplo nos debería haber valido para para, para todo lo que pasó después ¿no? pero bueno Eh, claro, no, lo pasa que, que si, si eh, se habla de que el Estado intervenga, por ahí este, las empresas, los eh, empresarios, eh, eh, pegan el, el grito en el cielo, pero como contás vos, eh, no es cualquier mercado el de los medicamentos. Debe, sí, no, de, la salud, en general, sí, de sí. la salud en general, pero bueno, dentro del mercado de la salud el medicamento es como lo que más se ve como una mercancía, mm. eh, como un bien de cambio, digamos. ¿eh? Pero en el mercado de la salud en general es, es muy complicado, Porque acá no hablamos de, de, de qué sé yo, de, de, de regulación de precios. De, no, hay que pensarlo hay que pensarlo más íntegramente, porque en la Argentina se gasta muchísima plata en salud, eh, se gasta muchísima plata en medicamentos, y no puede ser que el, que el precio del medicamento sea un problema de acceso. Porque yo decir, mira, aumentaron los precios, las farmacias están vendiendo más, no. O sea, cuando aumentan los precios y los precios se van de, de canal, la gente deja de acceder, que se perjudica es el paciente. Entonces, eh, es muy delicada la, ese equilibrio, mantener ese equilibrio. Claro, sí, sí, sí no es un helado, por ejemplo, o un caramelo que si no, no claro. lo consumí no pasa nada. Pero o un medicamento... una vestimenta que, sí. o una zapatilla que yo mm. digo, bueno, a ver, este mes me la puedo comprar y me quiero sí. comprar esta marca o aquella y este color o esta... O sea, mm. elijo yo lo que quiero hacer. Sí, sí, sí. En el, en el caso de la salud no elijo... No elijo cuándo, no elijo qué, no, lo elige el médico y lo paga la obra social. O sea, es muy imperfecto en el mercado. Marcelo, y decías que eh, viene cayendo eh, la cantidad de recetas o, o, o de medicamentos que se venden. Eh... mira en el nosotros eh, desde el Colegio Farmacéutico vemos solamente un sector, del, o sea, tenemos estadísticas y números de solamente un sector del del mercado del medicamento que es el sector que pasa por la farmacia privada ¿sí? mm. eh, hay un sector muy importante que pasa por el, por el sector público sí. eh, y hay un también hay un sector importante que si bien pasa por la farmacia eh, no pasa por la seguridad social y nosotros no tenemos un registro exacto de eso en cuanto a la cantidad de recetas no ha bajado no ha bajado nosotros eh, al contrario en, nosotros tenemos algún temor eh que por estas cuestiones de la pandemia eh, eso eso disminuyera. No, no ha disminuido la, la implementación de nuevos sistemas de, de prescripción electrónica, recetas digitales y demás. Mm. Logró, si bien en un principio hubo una, como una, en realidad hubo un, una especie de primero un salto, porque la gente se aprovisionó por las dudas después no poder conseguir, después una caída y después se fue recuperando. Eh, la cantidad de recetas eh, ha ido perdiendo Con manteniendo así y en algunos casos con algún con algún aumento. Ah. Eso quiere decir que la gente eh, y los médicos se han ido adaptando a los nuevos sistemas y las obras sociales también, y, y, bueno, y eso ha podido funcionar, una cosa buena. ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Eh, Marcelo, te consulto. Eh... En junio A fines de junio hubo un fallo en la provincia de Buenos Aires eh, que le impide a Pharmacity instalarse porque es una sociedad anónima. O sea, una farmacia que tenga dueño sociedad anónima, la ley de la provincia de Buenos Aires se lo impide bueno, y lo ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, ¿Qué mirada tienen acá desde el Colegio Farmacéutico sobre ese fallo y bueno sobre ese tema? Es un, es un tema, ¿no? un tema muy importante. Nosotros en principio nos nos generó algún grado de sorpresa, pero no no porque tal vez uno era escéptico respecto del tema, ¿no? Mm. Por varios motivos, eh, uno uno de los últimos jueces que ingresó a la corte, creo que fue Rosengrath, mm. eh, era asesor legal del grupo Pegasus, que era el grupo que era el dueño de PharmaCity eh antes que, que asumiera que asumiera Mauricio Macri Y, y lo llevara a su gabinete al, al CEO de Farmaciti. A Mario Quintaña. Eh, a Mario Quintaña, exactamente. Sí. Entonces, el, el, conociendo un poco sí. de, de cómo se manejan las cosas, uno era sí. bastante escéptico respecto de esto. A mí me parece que lo más importante eh, lo más importante que está haciendo la Suprema Corte es decir eh, que existe el federalismo en cuestiones de salud que la provincia, que cada sector, que cada jurisdicción provincial tiene derecho a legislar en, en cuestiones de salud uh -huh. y que eh, y que cada jurisdicción provincial puede elegir el modelo de farmacia que quiere tener. Eh, para nosotros que venimos luchando desde el año 91 con una regulación, o sea, con una ley de farmacia en su momento era modelo en la, la, la ley de farmacia que media la provincia de La Pampa, era modelo en, a nivel nacional, y cuando La Pampa adhiere al, a la regulación en general y al pacto fiscal federal en ese momento de caballo, y adhiere a la, la regulación farmacéutica, destruye esa ley. Eh, ¿Por qué esa ley es importante y por qué eh, Provincia de Buenos Aires dice yo no quiero que las sociedades anónimas sean dueñas de farmacias? En realidad lo que está diciendo es, yo quiero saber quién es el dueño del medicamento. Yo quiero saber el, el, el que es dueño del medicamento, qué va a hacer con ese medicamento. Si que si el dueño del medicamento lo único que quiere hacer es hacer plata con el medicamento, y bueno, entonces es, es muy difícil compatibilizar las cuestiones sanitarias. Eh, y, y, e individualizar a la persona que es la que tiene máxima responsabilidad sobre el medicamento. Pero te repito, me parece que lo más importante es que es lo que está haciendo la Suprema Corte y bueno, muchachos, que cada, cada provincia tiene derecho a elegir el modelo de farmacia que quiere tener. ¿Sí? Y se terminan las excusas, digamos. Cada sí. cada cada legislador no puede, porque eso fue una cosa que nosotros no encontramos en varias oportunidades, sino que ustedes lo que están pidiendo es inconstitucional. Eh, que nosotros, digamos, dentro de los de eh, distintas proyectos de ley de farmacia que se han ido trabajando, dentro de la, de la parte más importante que tenía que ver con las cuestiones de propiedad, también pedimos eso, que esté perfectamente identificado el dueño del medicamento, no sí. que este no pudiera ser. Y en la sociedad anónima eso no sucede, claro. Bueno, Pharmacity está acá, en la provincia de La Pampa. Eh, sí, Pharmacity, sí. a ver, me parece que no hay que puntualizarlo en, en, en una en una cadena, me claro. parece, porque también está, farmac... también está Walmart, Eh, que también es una sociedad anónima que tiene varias farmacias y también hay otras hay otra farmacia que, que cuya propiedad tiene formato de sociedad anónima sin ser una cadena importante. Sí. Me parece que no hay que puntualizar la Farmacity. Claro. Sí, sí, sí. Hay que o sea, me parece que la cosa va más allá, porque si no pareciera que es una cuestión política en contra de alguien. Claro. Sí. Y, y en realidad lo que está diciendo la Suprema Corte, dice, la provincia de Buenos Aires puede elegir sí. eh, y, y no y, no vengan a discutirlo acá porque la Discuten a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires si quieren que cambie la ley de farmacia. Claro. Pero... Eh, Marcelo, esto ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad. ¿Existe la posibilidad de que se avance en este sentido, de que tengamos una nueva ley acá en la provincia? Y que, bueno, y que como uno de los pedidos de ustedes, de que eh, se legisle de la misma forma que en Provincia de Buenos Aires con el tema de sociedades anónimas. Mira francamente no lo sé. Mm. Eh, es una esperanza y siempre trabajamos en ese sentido. No habíamos avanzado muchísimo antes de la pandemia eh, en, dentro de dentro del ministerio en en la, en la generación de una ley eh, una ley que, que hablar de la actividad farmacéutica en general eh, no solamente de farmacia sino de, de droguería y de, de distintos ámbitos donde puede ejercer la profesión un farmacéutico eh, pero bueno siempre siempre trabajamos para eso y siempre estamos dispuestos. Lo que pasa es que a veces que hay momentos políticos en los que es más fácil avanzar y, y otros que no, y, y hoy todo el sistema de salud y, y toda la, la diligencia que está en ese sentido está muy ocupada con el tema de la pandemia. Nosotros entendemos que hasta que yo poder no, no, no, no estabilizarnos en algún lugar con el tema de la pandemia y no poder superar esta crisis que está generando... Eh, va a ser, claro, pero, va a ser eh, poder eh, avanzar, pero es una discusión que hay que dar ustedes la quieren dar también ah, es una discusión que da? sí, por supuesto por ah. supuesto que hay que darla, que la damos permanentemente y, y que no, no sesgamos en el esfuerzo ah, bien, bien Bien, Marcelo, eh, no sé si quedó algo eh, que nos quieras comentar, decir. Si no, gracias como no, siempre por estos minutos. Para, eh. para, para lo que necesiten, eh, respecto al tema de farmacia, medicamentos, estamos estamos a su disposición. Bueno. Y, mucho... y bueno, de seguir cuidándose. Sí, más vale. Eso es lo, lo fundamental en esta época. Sí, porque eh, yo coincido con lo que ha dicho el Ministro Coan, que, que uno percibe como una relajación en, en la sociedad con esto de la vacunación y demás, y hay que hay que seguir cuidándose porque de esto todavía falta bastante. Sí, eh, buen mensaje. Gracias, Marcelo, como siempre. Buen día. Gracias a ustedes.